Bueno, pues vamos a dedicar este espacio a analizar unos textos poéticos bastante intensos. Son extractos de Gaza, Patria del Dolor y la Resistencia, que se atribuyen a Jesús Pérez. La idea es, eh, explorar un poco las emociones, las ideas clave que transmiten. Sí, son textos muy directos, la verdad. Desde el principio hay versos que, que te golpean, como ese que dice, Si la muerte tiene patria, hoy se llama Gaza. Uf, sí. O la imagen de los niños, eso de que aprenden a esquivar la muerte antes de leer su propio nombre, es demoledor. El lenguaje es muy crudo, ¿verdad? Sin adornos. Totalmente descarnado. Vale, pues vamos a meternos de lleno. ¿Qué nos cuentan estos poemas sobre esa experiencia en Gaza? ¿Qué revelan que quizás no vemos en otros sitios? Bueno, yo creo que intentan expresar un nivel de sufrimiento que a veces el lenguaje informativo, digamos, no puede capturar. Claro, has mencionado a los niños... La muerte, la pérdida infantil, parece un eje central. Habla de juguetes bajo escombros, de zapatos sin pasos… Exacto. Esas imágenes son clave. ¿Cómo funcionan? O sea, más allá de entristecer, ¿qué consiguen? Pues mira, creo que crean una conexión muy visceral. No es una cifra, ¿sabes? La imagen de zapatos sin pasos te obliga a imaginar esa vida que falta. Te fuerza a la empatía, ¿no? Sí, sí. Esa especificidad rompe la abstracción del horror masivo. Se centra en lo individual dentro de lo colectivo. Es una estrategia poética muy potente en estos textos. Y junto a esa pérdida está la sensación de un tiempo, como roto. El texto dice, el tiempo se rompe en gaza. Ajá, y que la historia se repite como eco sordo. ¿Qué sugiere esa idea de fractura temporal? Pues... Yo creo que va más allá de la simple repetición de la violencia. Sugiere como, como estar atrapado, ¿no? fuera del tiempo normal, en un presente continuo de trauma. Como si no hubiera futuro posible. Algo así. Un no futuro definido por la pérdida. La repetición no es solo de hechos, sino de un estado emocional que anula la esperanza de, de algo distinto. Pero eh, en medio de todo eso hay un verso que choca. Gaza no quiere mártires. Quiere vivir. Ese es fundamental. Suena casi desafiante, ¿verdad? Contra la narrativa esperable. Exacto, porque reencuadra la lucha que describe. No es solo aguantar el sufrimiento. Es una afirmación básica del deseo de, de vida normal, de cotidianidad. A pesar de todo. Claro, contra toda probabilidad. Según el poema, el deseo no es la muerte heroica, sino la simple vida. Y eso hace que la descripción de la pérdida sea aún más desgarradona. Y esto nos lleva a otro punto muy insistente. La crítica a la... A la indiferencia exterior. Uf, sí. Frases como, qué fácil es mirar a otro lado. O esa tan dura, la neutralidad mata más que las balas. Son casi acusaciones. Lo son. Los poemas no solo describen, interpelan, acusan la pasividad. ¿Y cómo lo hacen? Pues con un lenguaje sin rodeos, casi de confrontación, busca eliminar la distancia. Al decir que la neutralidad mata, convierte lo que parece pasivo, el silencio, no intervenir, en una lección activa con consecuencias letales, según esta visión. Hablando del lenguaje, el propio texto reflexiona sobre él. Dice, no hay poema para Gaza, solo ceniza, pero hay palabra. Totalmente. Es casi metapoético, ¿verdad? Sí. Reconoce que las palabras se quedan cortas ante un horror así, pero a la vez insiste en la necesidad de hablar, de nombrar. Como dice en otro sitio, porque nombrar lo que arde también es resistir. Exacto. Ese nombrar se vuelve resistencia en sí mismo, contra el olvido, contra el borrar la experiencia, contra la deshumanización. Es preservar el testimonio, aunque sea a trozos. Y esa resistencia no es solo verbal, la imagen de alguien que dibuja cometas sobre ruinas. Buah, esa es potentísima. Visualmente y simbólicamente, ¿qué significa? Pues es un símbolo brutal de resiliencia, ¿no? De creatividad desafiante, afirma la esperanza, la imaginación, incluso la inocencia, en el peor entorno posible. Una resistencia distinta. Claro, no con armas, es la persistencia del espíritu humano, de la cultura, del juego, el contraste entre la cometa frágil y las ruinas, ahí está mucha de la tensión de estos poemas. Describe la realidad como una jaula sin salida dice. Sí, pero incluso ahí el espíritu busca volar, como la cometa. La descripción de la situación como una ejecución diaria también es muy directa sobre el punto de vista. Sin duda. Esa elección de palabras enmarca los sucesos según el texto, no como un conflicto entre iguales, sino como un proceso implacable de destrucción. ¿Buscas sacudir la conciencia? Claramente, para incomodar. Y culmina con esa pregunta lanzada al aire, o a quien lee, ¿dónde está la humanidad? Es una apelación final directa a la moral. Entonces, si intentamos resumir la esencia, diríamos que estos textos son como una ventana poética muy cruda a un escenario de dolor extremo. Mm, y pérdida constante, sí. Pero que a la vez muestra una resistencia tenaz y lanza una llamada urgente a la empatía a la conciencia global. Así es. Y subrayan el papel del arte, de la poesía en este caso, como testimonio en situaciones límite. Capta verdades emocionales que a veces los datos, bueno, no alcanzan. Es un recordatorio del poder del lenguaje para preservar la dignidad, la memoria. Frente al olvido y la deshumanización, sí. Y nos dejan con una idea incómoda, ¿no? Lo del silencio cómplice. Uh -huh. Más allá del contexto concreto, nos hace pensar sobre el peso de saber las cosas. Exacto plantea esa pregunta, ¿qué responsabilidad tenemos al conocer el sufrimiento ajeno, aunque sea a través del arte? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo nos interpela ser testigos, aunque sea de lejos? Los poemas parecen decir que saber exige algo más que recibirlo pasivamente. Quizás esa sea la reflexión final que nos dejan flotando. Radio Alhama en Internet y Alhama.com Información para compartir.